Дякую. ¿Qué tal queridos amigos? Comenzamos, comenzamos un nuevo día junto a vosotros, día muy lluvioso, ¿eh? día por lo menos aquí en esta parte donde los estudios de Radio Adventista están, los estudios centrales. La verdad es que ha llovido mucho, mucho, mucho desde ayer y toda la noche y esperemos que vaya mejorando a lo largo del día. Es incómodo, es incómodo por la cantidad de lluvia que cae. pero en otras partes del mundo sabemos sabemos, sabemos que están a temperaturas extraordinarias, sobre todo ayer eh, veía como había 32 grados en las playas de Vigo, en Galicia y, la, y las personas bañándose bueno, pues aquí en el Mediterráneo estamos de otra manera, saludamos, saludamos, por lo tanto a todas las emisoras de Radio Adventista, incluida la de Vigo, que supongo que estará la gente bañándose en la playa, pues eh, disfrutando de la programación de Radio Adventista, nos sentimos felices por ello, de contar con vuestra presencia, y también si vas conduciendo si estás en casa a través de internet pues un saludo para todos y también a todas las emisoras que se conectan a través de la cadena Seven Day Radio que os damos la cordial bienvenida también al comienzo de nuestro programa Pues eh, estamos casi acabando el mes de septiembre, ha llegado el, el otoño y con ello, como decíamos, pues una buena cantidad de lluvias que necesitaremos, sin duda, para la primavera en este año. Así que, aunque sea un poquito incómodo, nos sentimos felices de poder eh, tenerlas para que el campo, la agricultura, pues eh, se prepare para la cosecha del próximo año. ...queremos eh, también nosotros sumarnos a, esa, a ese momento especial... ...a través de nuestro programa Entre Amigos... Eh, ...hoy pues está Esterazón, razón, Antonio Lerma y un servidor... ...y qué tenemos en el programa de hoy... ...cuáles van a ser las secciones de nuestro programa... ...pues como siempre, en primer lugar, el caleidoscopio, ...que tiene que ver con la, el sentido de autoridad... ...en el, los sistemas edu educativos... ...después tendremos la selección musical... ...las efemérides, de un día como hoy, martes 29 de septiembre... Y después tendremos el pensamiento, que hoy, como todos los días, nos trae Esther. Y después pues, tendremos a Antonio... ...en su apartado personal... ...ese apartado que a veces... ...pues la verdad es que nos enseña muchísimas cosas... ...eh... eh ...luego nos dará... ...esos eh, giros... ...esos... Eh, ...situaciones que utilizamos todos los días... ...y que no sabemos... ...a veces de dónde viene... ...ni de dónde proceden. ...así que... ...a las once... ...a las 11 menos veinte 20 aproximadamente... 2020, 20, 20, 20 algún minuto... ...pues estaremos juntos... ...escuchando a Antonio... ...y finalmente llegaremos... ...al final de nuestro programa... Con la reflexión extraída de la Palabra de Dios que nos ayude pues a emplazarte hacia el siguiente programa y a poder tener una relación con Dios en este día. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Pues nos sentimos privilegiados de poder contar con tu presencia. Así que comenzamos, comenzamos el programa de hoy. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! nadie quiere dirigir el instituto. En el Diario Digital, Aparece hoy un artículo firmado por J. A Unión Que nos ha llamado profundamente la atención Precisamente, precisamente por el título y el contenido Nadie quiere dirigir el instituto La verdad es que los tiempos cambian Las tendencias cambian y las situaciones también Y ello nos hace pensar que dónde ha quedado la idea de que el director de un centro educativo, de una universidad, de un instituto, pues era una autoridad competente para dirigir, para instruir, para formar y sobre todo para tener una influencia sobre los estudiantes que en cierto modo se les confiaba la formación académica. Pero los tiempos cambian tanto, tanto, que parece ser que en la actualidad no hay candidatos E incluso algunas comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, han tenido que designar a los directores de los centros por un decreto de sus respectivas conse consejerías de educación, consejerías, consejerías, porque los puestos no se cubrían y no había quien fuese director de los centros educativos. Las circunstancias son varias. En el artículo de J. A. Unión eh, se comenta que un problema es la remuneración económica. Puede ser, lógicamente, un problema. Ya sabemos que en nuestro país, en los sistemas eh, liberales de economía pues el trabajo se remunera eh, y se premia simplemente con eh, dinero. Pero hay un factor que nos parece mucho más relevante y que si bien es cierto el económico puede ser determinante en muchos casos, en otros pensamos que la falta de autonomía y la falta de autoridad frente a un alumnado y frente a un colectivo de padres que, cada día desprestigian de manera más incidente sobre la autoridad del director del centro. Un día sí y otro también aparecen noticias en la prensa en la cual un profesor ha sido agredido... ...como un médico o una enfermera, pero no nos centramos en la educación... Eh, ha sido agredido por un padre porque su hijo se ha sentido maltratado por su profesor o por el director del centro, jefe de estudios o cualquier otra eh, actividad. La verdad es que nos parece bastante extraño que eh, hayamos llegado a un punto donde el principio de autoridad ha sido cuestionado hasta tal manera que se ha visto afectado el proceso educativo y formativo de nuestros hijos. Y ahí es donde me preocupa muchísimo más la cuestión. Los profesores son profesores, no son amigos de los alumnos. Como los padres somos padres y no somos amigos es solamente de nuestros hijos. Pero hay una situación que es bastante preocupante. Cuando la falta de autoridad en un centro educativo recae y pervierte y limita la formación académica de los alumnos es cuando todas las alarmas deberían de saltar porque algo raro nos está pasando fijaos demasiada responsabilidad y escasa valoración social y económica el ratio responsabilidad-valor es demasiado elevado así explica Iñaki, director del instituto A la IZ en Navarra, ¿por qué es tan difícil muchas veces que los profesores quieran asumir la labor de dirección de los centros públicos? El 75% de los directores de colegios y el 50% de los institutos públicos navarros fueron nombrados el año pasado por la administración por falta de candidatos. En el País Vasco ese porcentaje fue del 70%, en Baleares del 60%, en Cataluña del 58% y en Galicia el 40%. Aunque en algunas comunidades la tasa baje en Andalucía, que incluye también los centros educativos infantiles en torno al 37, Madrid el 14 y en Canarias el 11. El presidente, de la federación, el presidente de la federación de asociaciones de directivos de centros educativos públicos, José Antonio Martínez, calcula que alrededor de la mitad de los directores de toda España son elegidos de la misma manera por ausencia de candidatos. Yo recuerdo cuando iba al colegio en la España de los años 60-70... Eh, ...la figura del director era considerada como una autoridad... ...no solo académica, sino también como una autoridad... ...dentro del estamento político-social de la comunidad. Yo recuerdo algún director en concreto con un cariño muy muy especial... Pues en la España de aquellos años, ser un niño protestante era una desgracia añadida a todos los inconvenientes que resultaba ser diferente en una sociedad monocultural como era aquella. Y recuerdo especialmente a un director de un colegio, de los tildados políticamente pues confusos en aquella época, que decidió admitir a a un buen grupo de niños de procedencia evangélica, para que pudiésemos terminar, pudiésemos pues, cumplir, cumplimentar nuestro currículum académico. Y durante años pudimos estar en las aulas de aquel colegio privado, de lo de aquel entonces, no muy grande, casi como un negocio familiar, pero que aquel director, que se le llamaba Don, pues había abierto la mano para que aquel grupo de unos 10, 12 eh, niños pudiésemos estudiar en un colegio y no nos quedásemos fuera del sistema educativo. Esa figura de respeto, esa figura de autoridad asociada a la enseñanza, hoy por el informe que nos eh, nos comenta en este artículo está sim simplemente puesta en cuestionamiento y no hay ni tan siquiera candidatos a ocupar lo que hasta hace muy poco era un cargo prestigioso dentro de la comunidad. Las dificultades, los, el cambio de roles de los alumnos, el cambio de roles de los profesores, el cambio de rol de la propia administración hace que el profesor sea más feliz dando clase de forma exclusiva y no se preocupe además de los quehaceres administrativos y de gestionar el centro el problema disciplinario de los alumnos, el problema de las relaciones profesores alumnos, el problema de los propios profesores hace que los centros tengan dificultades para elegir de forma democrática según los estatutos de la propia ley educativa actual para poder cubrir todos los puestos de dirección de los centros. La verdad es que en la sociedad española se va encontrando con diferentes contrastes bastante, bastante importantes, que nos tendrían que hacer pensar un poco más sobre nuestra propia situación. Por una parte, la sociedad da cada día más libertades a los jóvenes y adolescentes para que decidan sobre sus propias actitudes, sus propios cuerpos, su propio futuro. Y por otra parte, no somos capaces de dar la autoridad necesaria para los que tienen que prepararlos académicamente para el futuro y tal vez en la siguiente generación. Nos acordemos del tiempo que ha pasado sin que hubiésemos encontrado un equilibrio entre la libertad individual y la libertad colectiva que está, pues, en cierto modo representada por el director y los cargos rectores y directores de un centro de enseñanza educativo. Recuerdo... En una comunidad autónoma, un profesor nos, nos decía, Antonio y a mí en un momento determinado, doy clase en un colegio que parece una cárcel. Prefiero ir andando que llevar mi coche por el riesgo que corre hoy ser profesor en este país. ¿Cómo le vas a pedir a esa persona que pueda ostentar un cargo de dirección cuando siendo simplemente, y todo ello, director, su vida está en peligro cada día que entra al centro Educativo. La verdad es que con buenos planes educativos, pero sin un cuadro directivo en los centros, nuestros hijos no podrán, no podrán alcanzar las metas educativas y formativas de las edades que les toca vivir. Y tal vez, como decíamos hace unos instantes, mañana nos acordemos de no haber sido capaces de encontrar un equilibrio entre las libertades individuales a las cuales tienen derecho, pero también a la libertad colectiva de los órganos rectores de un centro educativo para poder implantar en la mente de nuestros hijos los conocimientos necesarios para poder hacer decisiones sabias en nuestra vida. La verdad es que es un error de nuestro sistema que va a traer consecuencias y ojalá, ojalá pronto encontremos una solución para poder congeniar la libertad individual y la libertad colectiva que es la que hoy está en peligro por las nuevas formas de convivencia y las nuevas formas de entender la autoridad, la enseñanza y sobre todo la relación interpersonal con los demás. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre amigos power has given us everything, everything we need. His divine power has given us everything, oh, everything we need for life and godliness. to our knowledge of Him who called us. By His own glory and goodness He has given everything for life And godliness to our knowledge of Him who called us By His own glory and goodness His divine power has given us Everything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 To our knowledge of Him will call us by His own glory and goodness. Pues aquí seguimos, queridos amigos, después del fantástica selección musical que siempre Antonio nos pone, pues ahora pasamos un poquito a contar la historia de lo que ha pasado pues, durante, durante los siglos hacia atrás. La verdad es que, como todos los días, tenemos el placer de recordar y de aprender escuchando. Y también os agradecemos las veces que habéis intervenido para o corregirnos, o apoyarnos, o, o matizar. Seguimos abiertos. sabéis que tenéis el Messenger abierto, podéis poneros en contacto con nosotros, directo a y ahí está pues, preparado para si queréis eh, participar. Acontecimientos del 29 de septiembre. Pues aquí estamos, Antonio Estelius Servido. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, amigos. Pues aquí, viendo cómo cae el agua, ¿eh? La Oye, verdad es que hacía tiempo que no veía llover tanto. ¿Te das cuenta que está todo inundado? Y tan continuamente, ¿sí? sí, sí en sí. esta zona y la zona de, de, del sur también. Sin embargo, ayer, curiosamente, había imágenes de Galicia, la Lo, gente en la playa. Lo estoy viendo en una playa que yo me, me sí, he bañado sí. al, algunas veces. Había Fíjate, 32 grados. Y eso es que España tampoco es tan grande, <risas> pero las nubes que entran por el Atlántico, luego se van por el Mediterráneo y cuando aquí hace mal tiempo... En muchas ocasiones... Esta mañana, cuando llegaba, eh, no he visto el coche de Esther, digo, qué raro. Eh, no, no, no. Es que vino en barca no, eso digo, porque... Vine al lado no, no. <risa> Submarino Vino en submarino, lo trajo su capitán Lo trajo su capitán y vino en submarino Así que el marido eh. no se fía de mí conduciendo cuando llueve ah, Hombre, no eso ah, bueno, Es verdad, es así de... ah, bueno, bueno. ¿Sabéis no, bueno. las riadas que había por ahí? No, por es tremendo, era, era, eh. se te eh, llevan eh, eh, a los campos de es, naranjos Eso era lo que quería que comentara Sí, sí, Que A mí me ha costado trabajo de El agua baja con una fuerza tremenda A mí sobre todo lo que me ha costado mucho trabajo Es levantarme de la cama Esto es lo que Maco toma Luego ya venir en coche Pues bueno, tampoco es que sea Mucha distancia la que yo tengo pero, pero bueno, estamos aquí La verdad es que el agua siempre es buena Es buena y positiva Porque nos limpia, entre otras cosas La atmósfera, las cloacas Los, los, co ríe, coches. los coches también, sí Que el mío le hacía falta pero bueno estamos aquí y sigue lloviendo y mientras medida yo te creo ¿eh? tengamos luz se está porque, pasando un poco sí, porque la zona donde está la radio ah. es yo le pregunto no sé si algún oyente ahora mismo nos escuchará desde Sagunto seguro que sí seguro. si se puede poner en contacto con nosotros para contarnos cómo está el río sabes que el río de Sagunto en cuanto empieza no, pero, a llover a lo bestia eh, bueno, se llena ya, de agua normalmente se llena cuando abren la presa, la presa de, arriba. de arriba y abre. la presa de arriba la abren cuando se llena demasiado sí, cuando y... llueve mucho mucho pero no, sé si no abierto, está ¿no? lloviendo mucha cantidad tampoco llueve ¿eh? ¿No? yo creo que llueve Lleve mucha con en continuidad, pero, pero bueno, es cierto que bueno, está cayendo bastante lleva varios sí, días. Sí, no, no está claro, la presa se irá llenando, pero bueno, piensa que estaba bastante vacía. ¿eh? Si el río está lleno, que nos llamen. Sí, para que <risa> no quiten los coches del cauce del río, porque <risa> si sobre no alguno es. va a aparecer allí en el puerto de Saúl, por allá. <risa> <risa> bueno, bueno, hubo, hubo bueno, algún ¿qué? muerto ayer, eh? ¿no? Ah, ¿sí? Sí, ¿sí? por Andalucía. En la provincia de Morcia, donde tú eres, está llena de agua ah. también. Castellón está lleno de agua también. En sobre todo. En Cartagena, ayer fue, fue según me, me, me han contado, fue muy fuerte y Castellón, está, ha llovido muchísimo toda la noche. Bueno, bueno pues vamos a empezar con las efemérides, efemérides hoy sí. de este día pasado por agua. Vamos. <risa> Comenzamos este 29 de septiembre en 1708, tal día como hoy, los ingleses se apoderaban de Mahón, la isla de Menorca, en el marco de la Guerra de Sucesión Española. ...esos quesos uh -huh. riquísimos de Mahón... Sí, sí, sí sí. ...en qué año has dicho... Perdón, ...menos mal que, que al final marido. la conseguimos nosotros... ...1708... Bueno. ...aunque bueno, no sé si la conseguimos nosotros... ...porque realmente está llena de extranjeros... ...bueno, bueno es lo que hablamos... ...la ponemos al servicio de la humanidad... ...sí, ¿sí? Es, sí eso, es exactamente... Eso. ...hoy en día son islas, sobre todo Palma Mayor... Tal, ...donde los ¿Ibiza? alemanes, ingleses... ...e Ibiza, lógicamente... Pues hay una gran comunidad de, de digo, amigos alemanes, ingleses. Somos tan, ingleses, tan abiertos sí, sí. que la ponemos a su, sí, sí. A su disposición. Bueno. Hay que decir que Menorca es una de las islas más bonitas, ¿eh? Sí, y, y algún famoso que vírgenes, otro tiene digamos. allí casas de estas así, lujosas y tal. Y Ibiza Casi. está demasiado saturada. Casi, casitas de esas. Yo tenía mucha Yo ilusión si, en verla cuando la vi, me desilusí Si te digo la verdad, no conozco Ibiza, no, no he estado personal. Pues hay que ver las playas, toda la zona de la costa es Oye. bonita, pero la zona interior, bueno, y depende de qué zona de la costa también, porque está como muy masificada, está todo como muy lleno. Y además no te permiten ir muy deprisa por la carretera. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque Hay te un... sales sí, de Sí, no, no, isla. es bueno, no sé si ese no. por eso, pero creo que el máximo es 80 o así, no, no se puede ir a más. Bueno, es, es que si es va que es que un... más, más te sales. Claro, será eso. Es que es una pequeña a, a también. Acabas en el mar. Claro, debe haber. Yo no conozco. Tanto, en los pases que tampoco es tan pequeña. No, hombre, no, pero da para hacer un paseo, sí, pero... Pero que... Menorca es más, más, a mí, bueno, de, para gustos colores, ¿no? Pero a mí me gustó más, porque me pareció muy natural. No es, no es tan turística. No es tan turística Y es eso, que es más natural, que más, más verde, más, menos casas. Bueno, ahí están las perlas famosas, ¿no? Hay unas casas de, de, de perlas famosas en Menorca. Uh -huh. Yo no, no las vi. No. 1801-29 de septiembre se firma un tratado que pone fin a la Guerra de las Naranjas. ¿Contra quién era esta guerra? ¿Os lo sabéis? Pues no sé. ¿Contra qué pues, vecinos? Por, por Portugal, pues, Marruecos. Ah, Portugal o Marruecos, ¿no? Sí, porque otros vecinos. O Francia. No sé, porque ya no tenemos más vecinos, Francia, Portugal o Marruecos. Bueno, ¿Quién? pues está muy bien. Pues no lo sé, pensaba que teníais aquí abierto el Wikipedia, pero no lo tenéis, no, pues no muy está, bien, no, es no, estupendo. No fallando, de todas formas, ¿eh? así hombre, no se puede improvisar. Ver, Francia seguro que no, porque por el clima tal. No, creo Portugal que era Portugal, eh, de todos modos. Ahí está, podría, Portugal podría y en Marruecos también hay muchas, pero si estamos hablando de Europa, pues supongo que sea más Portugal. Pues Portugal. Pero bueno, la guerra de las naranjas, bueno, supongo bueno. que será un problema de precios y de producción y tal, ¿no? Uh -huh. Está bien. Probablemente, lo malo es eso, que cuando nos enfadamos con los vecinos, pues nos tiramos entre nosotros las, eh, las, las cargas. Naranjas, sí, las, las, naranjas. las naranjas, las frutas, y en fin, eso es una pena, es una pena. Bueno. bueno, pues en 1864, un poquito más tarde, se firma el Tratado de Lisboa también, un día como hoy entre España y Portugal y es un tratado en el que se fijan definitivamente las fronteras hispanolusas. Después de habernos tirado las naranjas a la cara, pues bueno, ponemos las fronteras está bien. entre ambos países. Nos han más tarde. Fue con, con Portugal. Por, dedu por deducción. Querido eh, Watson. Eh, querido eh, Watson. Eh, por, por fin el... Es que Francia no hay, no hay muchas naranjas. ¿eh? El, no, por, no. por fin se ha querido abrir... El, es que se está se ve, como el día, se está, se espeso, se ha está espeso. Está espeso. Sí, bueno. sí, Internet funciona cuando quiere por aquí. Bueno, en 1876, uh -huh. tal día como hoy también, 29 de septiembre, se inaugura la Institución de Libre Enseñanza en España. Es decir, la no oficial. Ay, ay, ay. O sea, la privada. La privada. Oh, podemos hacer cursos, uh -huh. podemos hacer... Últimamente había algún reportaje que hemos eh, publicado, alguna noticia también en Radio Adventista, acerca de esas titulaciones eh, vía Internet, que podemos estudiar también por Internet, porque no? Si no tenemos tiempo para... Lo que ¿verdad? pasa es que hay que saber donde está estudiando uno, eh? Claro. Porque uh -huh. hoy en día por internet te montan una universidad ir, que te quita el hipo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero después no tiene ni una pues si oficina información física, ¿no? En, en Radio Adventista en las noticias de Radio Adventista, es buscan bueno. en el cajón de noticias. Y sobre todo hay. hoy en día lo que hay que mirar mucho si los títulos están homologados por los planes de Bolonia. Claro. ...que es lo que se está estableciendo ahora... ...este año prácticamente en todas las universidades... ...están ofreciendo cientos de titulaciones... ...con los nuevos planes de Bolonia... ...entonces cualquier universidad que queramos estudiar... a distancia debemos conocer si hay homologación... ...o hay reconocimiento... Por las instituciones eh, pertinentes en estos casos, ¿no? Porque si no, luego uno puede estudiar algo, sobre todo estoy pensando en los amigos extranjeros, ¿no? Que a veces quieren estudiar en España, no pueden porque la distancia entonces lo hacen online, pero tienen que saber exactamente qué tipo de titulación claro. les va a dar y si eso está reconocido por, por el Ministerio de Educación, ¿no? porque si no luego se pueden encontrar con un título que los puede formar, no dudo, uh -huh. pero reconocimiento oficial igual no tiene y después depende de lo que quieran hacer, igual tienen un problema. ¿eh? Ahí está, cuida y Pero hay que preguntarse, sí. Bueno, 1908-29 de septiembre, la Conferencia Internacional para la Protección del Trabajo, reunida en Lucerna, en Suiza, ...prohíbe el trabajo industrial nocturno... ...a los niños menores de 14 años... ...uh, qué mal bueno, estaba la cosa... ¿no? ...el nocturno, que del diurno no se habla, eh... Hace 100, ...1908... ...hace 101 años... 100 años, ¿Eh? bueno, es decir, sí. está Tampoco, tampoco hace España. tanto de eso, Pablo, ¿eh? 100 años que son dos generaciones. Antonio, a mí pues ya, 100 años me parece mucho, pero bueno, si se sí, si otro ya, parece... no, no, pero... Pues son que 50 refiero, más 50 tampoco. Pero que es, no sí. me parece mucho para eh, la, eh, el contenido de no, la noticia. Estamos ah, hablando de chicos de 14 años que trabajaban por la noche pero, pero que, en las industrias. Pero, eh. Hay que reconocer, Antonio, que el verdadero avance en, en materia bueno, laboral en fue la segunda mitad del siglo XX que sí, yeah, hasta yeah, la segunda sí, mitad sí. Del, del siglo XX la, las reformas laborales no llegaron eh, a, a nuestro país yeah, eh, yeah, es, Sí, pero es, me llamado es, es, la atención En pero... China y algunas zonas de Sudamérica todavía, todavía hay todavía, niños, no, sí. muchísimos niños sí, sí, sí. que trabajan eh, muchísimas horas e incluso, también Incluso, aunque sea anecdótico, la utilización de niños para hacer robos y atracos por la noche Bueno, es, eso sí el, se hace el, aquí. El agujero ¿ves? es más pequeño no, por eso digo, aguj... Pero eso no tiene eso nada sí. que ver con la revolución no, no, Pero quiero decirte que la utilización de la Sí, déjalo, Pablo, ya está, no lo arregles, déjalo. Vamos adelante, vamos adelante, porque hoy... Oye, a, a, ah, sí, ahora sí, después sí. os salís ahí fuera y, y os recescáis un poquito, ¿vale? Sí, sí, Es el clima. 1920, 29 de septiembre, se ofrecen por primera vez aparatos receptores de radio para domicilios particulares. Ah, mira, el Antes desarrollo. No había. Ya tenemos la industrialización, pero la fabricación, digamos, en serie... Yo recuerdo esos aparatos, no sé, Pablo supongo también, porque más o menos somos de la edad, hechos radios y eh, cajones. También. Ah, muchísimas. bueno, yo los estropeaba. Repa Tú Repares, los reparabas, ¿no? <ríe> Pues ya te trae uno que tiene mi madre en casa que no sirve para nada. Sí, no digas eso, estere, ¿eh? que no sirve. Te, te, no digas este eso porque puedes tener una joya un pastón, en tu eh? casa y no lo sabes. No, ah, no, yo lo traigo para que me lo arregles. Ah, bueno, pero pero No, pero ten eh? cuidado porque Pablo te dice, esto madre, no sirve para nada, no sé, tíralo, hombre, ya ya te lo tiro mira, yo. Mira, mira, ya te lo tiro yo. Eh, ya. Creo que mi madre lo querría aunque no sirva para nada. De hecho lo tiene ahí claro, no sirve claro, para claro, nada, lo claro, tiene de adorno. Y esos receptores normalmente se sé. emitían en aquella época en onda corta y en onda media y en onda larga exactamente. Es curioso, eh transiciones son cada vez más pequeñitos sí, sí. aquel pedazo de armatoste hombre, porque iba con válvulas con aquellas lámparas y, bueno, iba pedales, era, ¿no? Iban, casi, casi, casi, casi, casi, casi iban a pedales y luego también pensar que la recepción de las emisoras eh, era por ondas era muy inestable que, exactamente, aquella suya <ríe> iba subiendo, parecía que veías las ondas como iban y venían Hoy en día todas esas emisiones prácticamente que se cogen con los receptores pequeños son FM, uh -huh. son frecuencias uh -huh. de cercanía, de muchísima más calidad lógicamente, pero antes podías coger Radio Vaticano, eh, Radio Netherland, exactamente. Yo, yo escuchaba cuando, eh, cuando era niño, bueno, era España Libre, se, sí. se transmitía desde, desde el norte de Marruecos. Curioso, curioso. Sí, 1936, 29 de septiembre, Francisco Franco recibe por decisión de la Junta de Defensa Nacional uh -huh. los cargos de jefe de Estado y generalísimo de eh, los ejércitos. Me hace gracia por, bueno. por decisión de la Junta de Defensa Nacional, que por cierto mandaba él. Sí. Son, sí. Detalles. Bueno, son detalles. son detalles. Ay, no qué mal pensados. Bueno, ¿eso fue en qué año has dicho? En el 36. 1936. Claro. El comienzo de la guerra civil. De... Bueno. Así bueno. En fin, son datos históricos. Sí, 1941, que otro dato histórico, en este caso realmente trágico. Tropas de la SS alemanas fusilan en la localidad de Babillar, cerca de Kiev, a 35.000 judíos mm. enterrados luego en fosas comunes. Bueno, bueno, esto es solamente sabemos... una pequeña parte de sí, todo lo sí, que sí. mataron. Que fueron casi 6 millones de judíos los que mataron el, o sea. el holocausto. Pero bueno, 35.000 judíos en un día, digo yo, que Sí, no, no, no hicieron una jornada continua esta semana. Eh. Los que llevaban las metralletas, metralletas, lógicamente. Bueno. Muy triste, muy triste. Sí. Pero está bien recordar eh, el pasado para no volver a cometer esos Exactamente, errores. Exactamente, eso es bueno. 1953, 29 de septiembre, se restaura la casa natal de Goya. Uh -huh. La familia Zuluaga la amueblará para convertirla en un museo público. De hecho, hoy en día podemos sí, visitar sí esta estando. casa de Goya. ¿Mm? Ahí por la zona de Zaragoza, de Fuendetodos. Está bien, yo no la pues, conozco. Ahí no está. está. ¿Eh? Yo tengo que reconocer que no está No he estado, pero cada vez que voy a mi casa veo el cartelito <risa> Casa de Goya Oye, hacia sí, allá. voy A parar paras. a ver, a ver Para si nos, nos explicas un poco Cómo está por dentro Algún día a ver si con el Centro de Producciones Multimedia Hacemos un reportaje, ¿eh? algún reportaje así eh, cultural En Huesca, ¿no? Estaría chulo, ¿eh? ¿Por qué no? Hay muchas cosas bonitas en Huesca ¿eh? Y tanto que sí No es por nada Seguimos, 1954, un día como hoy, se constituye la CERN, el mayor laboratorio de investigación del mundo. ¿Dónde? Eh, bueno, no me acuerdo exactamente dónde está. Pero bueno, sí sé que tenía todo aquel eh, sistema de, de partículas, ¿verdad? Que bueno, tanta... pero eso está entre Francia y pues Italia ¿será esto? ¿Será esto? La CERN. ¿Y Suiza? Sí, sí, que ¿Es, está ahí. Sí, sí, que es un anillo que se construyó, se construyó bajo tierra para el fíjate, bombardeo de electrónica, digo, de, de partículas. Han trabajado 7.000 científicos. Sí, sí, en pero ya. esto es eh, en Francia. ¿eh? Bueno, bueno, está in bien. Increíble, ¿eh? ese pedazo de laboratorio. 1978, un día como hoy, 29 de septiembre, Colombia y Estados Unidos firman un acuerdo contra la producción ilegal y exportación de cocaína y marihuana. Bueno, bueno, sabemos que... Eh, haremos como que nos lo creemos. Colombia, no, y algún interés. Que piensa que Estados Unidos también es uno de los receptores Realmente. mayores de toda la producción Hombre, de cocaína de Colombia. Yo creo que sí que persigue el, el tráfico de sí. Puede que Estados Unidos roba, lo persiga, ¿eh? pero que Colombia lo sigue produciendo ah, bueno, sí, sí. y se hace loco bueno, y pensemos, como pensemos que no nada. pensemos que es nada, una de las fijo. fuentes de ingreso <risa> más eh, grandes que tiene Colombia. Está también, clarísimo. Desgraciadamente. Está y buscar clarísimo. una alternativa a eso es complicado. Y si encima te pasas el día riéndote, pues mejor todavía. <risa> Sí, claro. Si fuera solo eso... En Pero fin, bueno. ahí queda eso. También en ese mismo año, en 1978, el nuevo salario mínimo interprofesional en España es de 600 pesetas. Oh, un dineral, ¿eh? Madre mía. Bueno, ha cambiado. lo 600 no, pesetas. ¿Qué vale. hago yo con eso hoy? ¿Cuánto? ¿Pues hoy, no, 600 claro. 600 pesetas. Pero es que recuerda el año. ¿sabes? Tremendo, tremendo. Un poco... Ah, ¿Cómo bueno. hemos, hemos cambiado? ¿Cómo han Pero cambiado las cambiado. cosas, no? Sí, Desde de todas el formas, el salario, el salario mínimo interprofesional siempre está por debajo de las necesidades médicas. Siempre es el mínimo. Médicas, sí. Por eso se llama, mínimo. Mm. Las casas en aquella época costaban unos 4 millones, 3 millones... Sí, y, o sea, millones y más también. baratos también. Y más baratos, sí. sí, sí. No, pero es que, claro, es que este, claro. no, no se puede hacer una, una comparativa. Una comparativa. Es, es, es demasiado complicado. Es decir, Hay eh, que tener mucho, en cuenta muchos, muchos eh, parámetros y claro, no, variables. Que, que sea, se pero pues llama eso, la atención. No el poder adquisitivo habría que mirar el IPC también. Porque tampoco también. ha pasado tanto tiempo. O sea, no, pero las la no. necesidades eran otras. Es decir, nadie se gastaba en eh aquel entonces un un equivalente determinado para mover la casa, ¿no? Es que es, es que era otro sistema, era eh, yo yo recuerdo nosotros nos cambiábamos de casas por las circunstancias tal. Uh -huh. Las inversiones no eran no eran tan, yo eran recuerdo mi primer nómina que todavía guardo el papelito en casa, que fue en Correos en Barcelona, en mi nomina, en el año 80, en, en, creo que fue en septiembre o octubre del 80, no recuerdo bien, y fueron 17500 pesetas en el 80 ¿eh? bueno, que tampoco bueno. hace tanto tiempo de eso hace 29 vamos para 30 vaya uh -huh. 17.500 y se, y se vivía se vivía ¿eh? ajustado uh -huh. pero se podía vivir uh -huh. así que pues bueno. lo, lo de ajustado igual que hoy ¿eh? sí no, bueno no, ahora sí, vamos no. a ajustarnos cada vez más reajustados estamos reajustados Vemos, yo pensaba el otro día cuando hablaban de los, eh, la subida de los impuestos y todo esto, en todas esas familias verdad, que hay muchas personas en paro y muchas personas que ni siquiera tienen paro ¿eh? familias enteras sin paro Pues eh, Oye, no sí. sé cómo van a vivir Disculpar, me he equivocado Ahora estaba pensando en el 80, ¿no? Porque en el 75, como yo franco Yo trabajaba, debía ser en el 69-70 Me he equivocado una década, ¿eh? Fíjate no Una década, sí que una década ha cambiado sí, Es que me estaba quitando como 10 años de encima Ay, qué manía <risa> con quitarse edad Sí, sí. Me bueno, equivoco. pues eh, vamos a hablar de alguien que también eh, se quita edad Porque fijaros, un 29 de septiembre eh, Mafalda, la niña creada sí, por el dibujante Quino, sí, sí, sí. En 2004 sí. cumplía 40 años Así que hoy cumple 45 años Cinco años. Pero años sí, está sea, ya, está, está está hecha hecha ya una mujer. 45 años está hecha una niña. O sea, es, es una niña, eh. ¿eh? Sí, sigue siendo una niña, sí. Tremendo. De todas formas, no sé si habéis leído viñetas de Mafalda sí, con sí, esa, sí, sí. Y, y sus compañeros. Esa, compañero, ironía. A, esa <risa> ironía típica argentina. Ahí sí que se puede decir, por ti no pasan los años. No, no, por eso sí. es, es, está muy bien. <risa> Realmente es así. Y bueno, hablando de años, pues vamos con los nacimientos eh, de hoy. Pues uh -huh. tal día como hoy, 29 de septiembre, nacía en 1511 Miguel Servet, uh -huh. ese gran humanista y fisiólogo español. Uh -huh. En 1547, unos añitos más tarde, nacía Miguel de Cervantes, escritor mm -hmm. español, ese autor del inmortal Don Quijote. De la en 1864, tal día como hoy, Miguel de Unamuno, escritor y pensador También español, Y en 1916 nacía Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español. Oye, Men menudo... na nacimientos importantes en, sí, en este día. ¿eh? Uh -huh. sí, felicitamos de aquí a todos los oyentes Has que cumplen cuatro, años también. también. A cuatro también. primeras líneas también, de... Figuras. Sí, Madre sí, mía. ahí estaban. Felicitamos bueno. desde aquí también, desde Radio Adventista, a todos los amigos que cumplen años este 29 de septiembre. No vamos mm -hmm. a cantar cumpleaños feliz, por si acaso no. llueve más. Sí, porque <risa> ya, ya lo está así. haciendo. Pero felicidades. Igual, sí, Pero felicidades sí, a, a todos. ¿Y el pensamiento de hoy este...? ...pues hoy vamos a hablar de... ...cómo queremos que sea nuestro día hoy. Muy bien, pues vamos a escuchar, a ver. ¿Cómo va a ser tu día? Esta mañana desperté emocionada... ...con todas las cosas que tengo que hacer... ...a partir de este instante... ...hasta antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy... ...mas en este instante mi trabajo es escoger... ...qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso... ...o puedo dar gracias a Dios... ...porque el aroma a tierra mojada... ...trae gratos recuerdos de la infancia. Hoy me puedo sentir triste... ...porque no tengo dinero... ...o puedo estar contento... ...de que mis finanzas... ...me empujan... ...a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud... ...o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres... ...no me dieron mientras estaba creciendo... ...o puedo sentirme agradecida... ...de que me permitieran haber nacido... ...y me cobijaran con sus consejos. Hoy puedo llorar... ...porque las rosas tienen espinas... ...o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme... ...por no tener muchos amigos... ...o puedo emocionarme... ...y embarcarme en la aventura... ...de brindar mi mano amiga a los demás. Hoy puedo quejarme... ...porque tengo que ir a trabajar... ...o puedo gritar de alegría... ...porque tengo un trabajo. Hoy puedo murmurar amargamente... ...porque tengo que hacer las labores del hogar... ...o puedo sentirme honrada... ...porque tengo un techo... ...cada día... ...se presenta ante mí... ...como una masa inmóvil e imperfecta... ...esperando a que yo le dé forma... ...y aquí... ...yo soy la escultora... ...que puede crear una obra de arte... ...lo que suceda hoy... ...depende de mí... ...yo debo escoger... ...qué tipo de día voy a tener... ...recuerda... ...la última libertad del ser humano... ...es escoger su propia actitud... ...frente a las circunstancias... ...no importa como sea el día... ...tú eliges... ...con qué actitud quieres vivirlo. Como agradecer... ...todas las cosas... Que has hecho por mí cosas in merecidas que diste para mostrar tu amor por mí las voces de un millón de ángeles no expresan. Lo que soy e lo que anello lo devo todo. escuchando Entre Amigos en Radio Adventista Pues os damos la bienvenida a este microespacio ¿Sabías que Ya sabéis que Antonio está en un servidor Bueno, más Antonio Nosotros escuchamos Eso, es, eso, eso de microespacio no me ha gustado eh, pero bueno, Es un ¿no? pedazo de más espacio que quita el hipo Eh, pues vamos a hacer un poco, a ver Antonio, ¿qué cosas utilizamos todos los días bueno, que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué significan, ni para qué sirven? A bueno, veces? en primer lugar, que, como, como vengo de vez en cuando, saludo a los oyentes, Venga, vale, eh, que vale. como vale. dice aquel que me estarán escuchando, eh, esperamos a mi mamá y a mi familia que me estarán escuchando. ¿Por qué no a escuchar el programa? Eh, eh, pocas veces, ¿Sí? hay que... <risa> La tengo que aficionar más, pero bueno. El caso es que ya sabéis que en Sabías qué pues traemos cosas variadas y vamos a seguir un poco la misma línea del programa anterior, del último programa que hicimos, que hacíamos referencia al origen de algunas de palabras varias. que todos utilizamos, conocemos, pero ya bien sea porque son en inglés o porque son en japonés o en chino, pues Anda no que sabemos. que no aprendimos idiomas Sí, pues hoy, hoy vamos a aprender unos cuantos también. Por ejemplo, una de las palabras que utilizamos mucho, aunque es mejor no recomendarla, es la palabra McDonald's. Ajá. McDonald's, acabado ya sabéis con el apóstrofe y la S Bien, pues que es una de las empresas de, digamos, de alimentación O que producen ciertos productos que se comen y tal eh, Bien, pues el nombre de McDonald's viene, no es muy original Viene de los hermanos, de, un, de un, una pareja de hermanos que lo fundaron en 1940 Ajá. Que se llamaban Dick McDonald y Mac Uh -huh. Entonces, claro, entre los dos, para que no hubieran rivalidad, ni hubiera problema, digo, oye, la empresa se va a llamar McDonald's y claro. ya está. <risa> está bien. Pero, pero con el apóstrofe y la S, porque como eran dos, ya sabéis que es el, el genetivo plural. y tal, Entonces, eh, a partir de ahí, pues todos conocemos esta empresa popular, hay que reconocer y repartida por todo el mundo, que se llama McDonald's, en recuerdo a sus fundadores Dick y Mac. Uh -huh. De hecho, creo okay. que hay un producto que se llama Mac. McDonald's o algo así. Hay que reconocerles independientemente del de producto, sí. que en cuanto a marketing internacional ah, sí, no, han sido sí, muy sí, interesantes. Sí, han, ¿eh? han sabido, han Se sabido. han situado... Sí, sí, sí, es una comida económica y... Lo interesante bueno, sería saber de dónde viene el payaso ese. El payaso, no, pero ¿es ese... ¿Sea una técnica de marketing o algo así? Se supone. Supongo que sí, sí, sí. McDonald's, Mac McDonald's, Ninguno de los dos es pero... aficionado al, al circo, ¿no? Igual y en su familia había alguien aficionado ¿Eh? al circo, sabe. algún payaso, no lo sé. Pero bueno. Lo cierto es que, como dice Pablo, pues el tema del marketing hay que reconocerlo, que han sabido llevarlo muy bien. Uh -huh. Y hoy en día es una empresa que presente en casi todos los países sí, sí, del sí. mundo. De hecho, yo en Argentina conocí un McDonald's... Eh, ¿Cómo se llama la palabra esta? Ayúdame Pablo Caché Caché, exactamente Caché Y entonces era una producción Pensada para el pueblo judío Porque ya sabéis que normalmente Las hamburguesas Normalmente son de vacuno Pero el tipo de sacrificio sí. Del animal y tal Era todo Todo con el sello de Caché, exactamente ¿Qué pensaba que se decía coser Kosher. Kosher. Es, es lo mismo. Es bueno, es ah, que como, Pablo es del sur, como creo sea, el acento no... La, la, la, no la, la, digo igualmente equivocado. La, la vocalización ya sabéis Kosher. que funciona. Bueno. Ah. Pero bueno, nos hemos entendido, es el reconocimiento sí. que tiene la producción ¿Eso para... es la forma de matar Benzán? a los animales, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sin, a ver, ese es, ese, ese es el certificado de que ha sido matado, de de, deshuesado, sin sí, des, la sangre, normas, según las la normas de, de la Curioso, curioso. Muy bien. ¿Hay le, otra? Le, le, le da muchísima importancia a eso, ¿eh? Exacto. Es bueno, más, es de más importante manera... la propia calidad de la carne. Curioso. Sí, en ese caso sí, pensado en ese, en ese target de, de clientes, pues es muy importante. Hay otra palabra que conocemos todo Que es Michu-Bitsi uh -huh, ¿eh? Sobre todo esto de las motos y los coches Ya estamos ¿eh? con idiomas Y cosas ¿sabes? de Michu-Bitsi Dice que está compuesta de dos palabras eh, ¿tú De Michu de... y Bitsi eh, Exactamente, de Michu y, y, y, y, y Bitsi eh, eh, Bueno, pero Esther Es que puesto, algo de insectos o algo Se lo has puesto a huevo A huevo, como dice un amigo mío Se lo has puesto a huevo Pero lo que no sabrá es que significa Michu no, no. A mí me suena gato Significa tres ah. Michu es tres Michu. Y Jitsi, con H, Jitsi, ¿eh? significa abrojo acuático. No, no es una especie de alga, pero es una, Uy, es una planta acuática que, que tiene forma de rombos. Si tenéis presente el logo de Mitsubishi, sí, son sí, tres, tres rombitos sí, sí. y ya está. Entonces, por eso se llama eh, Michu, tres, Jitsi, rombos, tres rombos. Y por eso el logo de Mitsubishi son tres rombos. Anda. Ahí está. El son tres florecillas de... Si sí, no, las son, tres, son tres rombos que hacen referencia con Son un unas plantas centro, acuáticas. Con un, con un rombo en el centro. Exactamente. Con, vale, con, una ram, bueno. con unas plantas acuáticas. Sí, bueno, pero me ya me hemos aprendido mucho. Mitsu, que significa... Porque tres. si fuera una empresa de jardinería lo intentaría, pero... Bueno, pero... Una empresa de coches y... Pero no, sé yo si... Sí, yo ah, sí. pues eh, eh, espera, espérate tú ahora que la que no, viene... nunca lo hubiera dicho. Pues te va a llamar más la atención. La empresa Motorola... Sí, sobre sí. todo por los móviles y estas cosas sí. dice, Fundada por, por Paul, Paul Galvin Ajá. Le vino el nombre cuando empezó a fabricar la, Y las radios Motorola eh, Pablo, te acordarás, para los coches también Fabricaba, eh, los fabricantes de los, co de, de los coches En su época Cuando terminaban la fabricación de un coche Decían hola Eso es lo que he encontrado T Vosotros sabéis hola. que cuando acaban de construir una casa Y ponen el tejado ...aquí en España se solía, por lo menos antes... ...poner una bandera española arriba... ...ahora creo que se haya costumbre, ¿no?... ...pero yo de no. pequeño, no sé si Pablo te acordarás... ...cuando acababan una construcción... No, sigue, ...y hacían las aguas... ...se sigue haciendo, ¿no?... ...yo, no, yo no hace tiempo... ...pues sí, pues sí... ...entonces se ponía una bandera, una bandera española como símbolo... ...de que se había llegado hasta arriba, hasta el techo y tal... ...y que la obra había estado bien... ...bueno, pues parece ser que los fabricantes de audio... ...para... ...de aquella época usaban la palabra hola cuando terminaban la, la, la producción o el, el artículo. De ahí viene la palabra motor, hola, Motorola. Mira, muy abstracto para mi coeficiente intelectual. Sí, bueno, intelectual. pues, pues es, o sea... lo que hay, es lo que hay, chica. No me alcanza. Yo es lo que he encontrado, sí, he encontrado este Paul Galvin. Qué que, extrañas, ¿Qué le vamos a hacer hacemos. a este hombre? Pero Está ese bien. es así, pero la, el origen de la palabra, pues, bueno, es ese. Ese motor, sí, que tampoco yoga. lo hubiera adivinado nunca. Mira, casi no. me parece más fácil de Mitsubishi. Pues sí, pues fíjate, el de, Nike, el de Nike te va a gustar lo vas a complicar también. más? No, no, es más sencillo, te va ah, a gustar. Nike, a que sabéis que es fundamentalmente ropa de deporte y tal. Sí. Pues es el nombre del dios griego de la victoria. Ajá, Nike. Ah, mira. Nike. Nike. Sí, Nike. <ríe> Para los amigos. Para los amigos Nike. Para los demás Nike. Y otra palabra también muy conocida es Nikon, ¿no? sobre también todo cámaras Nicolás. de fotografía, no Nikon. el nombre original eh viene de Nikon. la palabra nippon Kugaku, que significa óptica japonesa. Eso es Nikon. Nikon, porque óptica Kugaku japonés. Kugaku significa óptica. Y Nippon, no, o Nippon, significa Japone, Japón o japonesa, entonces significa óptica ¿Pes? Eso ya japonesa. lo veo más lógico. Pues sí. mira, Nikon. No sé y si la, que sigue, la cerebro, que sigue tiene un poco, de, un poco de relación, es Nissan, Nissan ¿Sí? que uh -huh. todos también conocemos una marca, es similar a la Nikon, pues viene de la palabra Nippon Sanyo, Ya. que significa industria japonesa. Sanyo significa industria, Anda. y Nippon significa japonesa. ...entonces cuando veamos ahora los coches, sobre todo coches Nissan... ...pues recordar que eso significa... ...industria, industria japonesa. japonesa. Muy bien, curioso. curioso. Otra forma de colonización, ¿no? Exactamente, sí, sí <risa> lingüística, pero es lo que hay. Por ejemplo, un, otro parecido es la palabra Pepsi que todos sabéis que es esta bebida gaseosa con origen de cola y tal. Sí. Bueno, pues su nombre se deriva de una de un problema intestinal que eh, se llama la dispepsia. dispepsia. Oh, yo, yo, yo, yo. Exactamente sí, porque sabéis Eso que Es la... no me parece muy comercial ni muy de marketing. No, no, no, ya, pero yo te digo que en su origen tanto la cola, o sea, la cola era un, un extracto que se sacaba de la cola, que de ahí pues viene la Pepsi, la marca Coca-Cola y tal pues eran bebidas que se utilizaban para eh, problemas digestivos también. Ajá. Vosotros recordáis en las películas del oeste antiguo que se sí. llamaba una zarzaparrilla. Sí, sí, sí, sí. Pues la zarzaparrilla de aquella época era la cola que hoy nosotros conocemos como bebida gaseosa. Ah, mira. Y entonces, de todas formas, quiero decirte que yo eh, durante unos años estuve trabajando en un hospital y comprobé que algunas enfermeras... ...a los niños pequeñitos en pediatría que tenían problemas eh, digestivos... ...les daban una cucharadita de, de café, de esas pequeñitas, de Coca-Cola... ...porque les regularizaba el, el digamos, el, el movimiento, eh, digamos, de los Pero intestinos... Sí, eso. alguna cosa de estas. Curioso. Y a mí me llamó mucho la atención, yo le pregunto y digo... ...pero ¿cómo que le dais Coca-Cola a los niños estos tan pequeños? Y dice, no, pues tiene unos efectos digestivos eh, buenos pero estamos en hablando una de una cantidad, cantidad pequeñita, como todo, ¿no? una cucharadita y tal. Porque la realidad es que sana, sana, lo que, lo que, que, que sí es cierto, cuando no hemos es. hablado de la Coca-Cola, no, desde luego como bebida gaseosa no es muy recomendable, pero bueno, lo que sí es cierto es que cuando en algunas otras ocasiones hemos hablado de la bebida cola, Se, hemos encontrado que el origen era de un producto eh, farmacéutico que se aplicaba para los problemas digestivos lo que pasa es que de ahí, pues bueno, luego se derivó, pues eso, con gas carbónico y bebidas, se ha comercializado y yo no sé si la fórmula actual es la misma que la de sus orígenes porque en su origen no era una bebida que tenía color negro, como ahora, ¿eh? Ajá. Tenía un color marrón tirando a kaki, por no decir caca Que es el origen, y entonces como, eh, digamos, de marketing no era muy agradable, pues se le añadió algún tipo de elemento, se la sustancia, un y se escureció, y se puso de color negro. ¿no? Curioso. O sea ah. que, bueno, la palabra Pepsi, pues viene de ahí. Hay otros orígenes que son mucho más sencillos, como por ejemplo la, la, la empresa Philips. ¿Philips? ¿Felipe tenemos, o algo así? De, no, no, no, no, tú te lanzas ahí al agua y te tiras en plancha, no, hombre. Felipe no Hombre, Philip eh, significa Felipe Sí, pero, pero bueno el, Felipe sería bueno, la traducción Quiero decirte que fue fundada en 1891 Por los hermanos Gerard y Anton Ajá. Phillips Ajá. Es un apellido. Ya, ya sí, sé posiblemente... Que es un apellido, posiblemente pero también es un nombre. Posiblemente, claro, significará Felipe, pero el origen, pues bueno, viene de la unión del trabajo de estos dos hermanos, de Gerard y Anton Phillips. Y como eran dos hermanos, para que no hubiera problema, digo, bueno, pues le ponemos la, apellido? el apellido del papá... Con McDonald's. ¿no? Exactamente. Hay otra palabra, que esta sí que me ha gustado un poco. O sea, la, la empresa se llama Rebook. Rebook. Es la última, Rebook. Ajá. Eh, que también se puede leer o, o escribir como R-H-E-B-O-K, un recbook, que significa pelea, o sea, pelea de antílope africano. Toma ya. El origen de la palabra vaya eh, africano. Vaya nombre extraño. Exactamente, pelea del antílope africano. Así Ahí no es pone que... cómo se les ocurrió semejante brillante no, idea. No, no lo pone. Supongo que adaptarían esa palabra. Sí, sí, porque a lo mejor Ay, igual... Si ya sabes que cuando se buscan a veces palabras que identifiquen un producto, pues a veces es cuestión de que suene bien, que, que enganche, ya, ya. rebook. Bueno, pues esa es la palabra. Muy bueno, interesante, la verdad. Pues nada, oye, sí, sí, el tiempo... Sí, sí, hemos aprendido mucho. Me, me voy porque el tiempo se está acabando sí, ya. Sí, sí. Pues hasta el, hasta el próximo día, día, nos vemos Antonio. y seguiremos trayendo palabras, algunas más originales que otras, pero bueno, el mundo de... Todas ellas interesantes. De la publicidad es así. Ya lo creo que sí. Me despido. Hasta el próximo día, hasta amigos. Hasta luego, chicos. Hasta pronto. Hasta luego. que a veces utilizamos cosas en la vida diaria que no sabemos muy bien de dónde de dónde vienen. Hoy hemos aprendido, eh, hoy hemos aprendido algunas cosas características. Finalmente somos todos iguales, eh. Eh, cuando Alguien tiene una empresa y le suele poner su nombre o su apellido, pues todos hacen lo mismo. Y terminamos, amigos, terminamos con la ilusión de haber estado con vosotros, de haber servido para algo útil en este día. Lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo. Y deciros que mañana, si Dios quiere, a las 10 en punto estaremos con vosotros. Terminamos, terminamos con un texto bíblico. He traído la palabra de Dios, Salmo 46, que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. La confianza está en el Creador y Redentor de la Tierra, nuestro Dios. Hasta mañana, amigos. Confía en Él.